Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Edición número 72. Tenemos el orgullo junto a, a mi amigo Luis Parpaceli, quien te habla, Damián Casino, de poder realizar este programa de boxeo desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. En esta nueva edición, en esta nueva jornada de Boxeo Planeta vamos a tener mucha información. En momentos más vas a, llegando Luis eh, junto a un amigo, Daniel Molero. Y por supuesto vamos a tratar de desgranar toda la información y, y todo lo que aconteció al fin de semana. Eh, hubo mucho boxeo, tuvimos jornada el día viernes. También eh, pudimos ver el boxeo el día sábado a través de Taze Sport. Por supuesto, vamos a estar eh, bueno, desarrollando toda esa información. Eh, te dejo las vías de comunicación. Te podés comunicar al 424-2769. O nos podés enviar un mensaje de texto al 156-418-262. Eh, cuando se incorpore... Luis Parpaceli te va a estar dando bueno, la consigna del día de hoy. Por supuesto, eh, es para ganarte el obsequio de Olimpia Deportes. El abrazo grande a Gustavo y a Walter que, por supuesto, colaboran con nuestro programa. Eh, también eh, tenés la posibilidad de entrar a www.boxeoplaneta.blogspot.com Esa es eh, la opción que te da Boxeo Planeta eh, para entrar en nuestro blog y dejarnos algún mensaje o también, por supuesto, eh, vas a encontrar volcada toda la información que se desarrolla en esta edición número 72. Y, por supuesto, también eh, la 88.9 eh, te da la posibilidad de entrar en la web a través de www.radiogranrosario.com.ar. Estamos trabajando eh, en la emisora, en los estudios centrales de Córdoba 955, Galería del Paseo, piso 3, oficina E, es eh, bueno, el lugar donde la 889 tiene los estudios centrales y por supuesto es de donde sale este boxeo Planeta que con tanta pasión realizamos, eh, bueno, quien te habla Damián Casino y Luis Parpacelli. Eh, le quiero dejar también eh, el saludo a mis amigos en Facebook y mis amigos en el extranjero que entran en nuestro blog. Bet wishes to all my friends in Facebook that here to radio program draw our blog boxeo planeta to Vivian Harris, eh, Dean Martin, eh, Chop Chop Corley, eh, anyway to all my international friends of this program. Eh, bueno, por supuesto, gracias a, a todos los oyentes por bueno, apoyar este programa de boxeo que se hace desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Vamos a estar también eh, desarrollando y contando eh, todo lo que va a ser el próximo festival en el Club Ciclón Saavedra 642 de aquí, de la ciudad de Rosario, en la que va a debutar eh, el chico León, eh, va a debutar, por supuesto, eh, en profesional y va a estar combatiendo con el fuerte pegador El Pata López Esto va a ser eh, el, el día viernes, eh, no se suspende por lluvia, por supuesto va a estar organizado por el ñaró Boxing Club de la mano de Freddy Rivero. Eh, dentro de esta información que vamos eh, marcando, eh, vamos a estar eh, contando también eh, el regreso de Marchiano, eh, David eh, Damián Marchiano va a estar eh, regresando a los cuadriláteros y va a estar, eh, bueno, se está tratando de organizar eh, una contienda en la que va a estar eh, en un, un título, un juego, por supuesto, y, y va a ser del Consejo Mundial de Boxeo. El título sería el Latino Gallo, eh, en la que, bueno, Marchiano tratará de medirse eh, frente al colombiano Alex Olea. Vamos a estar también. Eh, dando nuestro parecer de lo que fue la victoria del cubano Guillermo Rigondó, eh, bueno, en la cual se quedó ya en, en forma indiscutible con el campeonato Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, también, eh, por supuesto, vamos a estar eh, dando un parecer de lo que a mi criterio eh, ya hace rato que se viene manejando muy mal por parte del presidente del Consejo Mundial de Boxeo eh, el señor eh, Sulaimán, en la cual ahora bueno siguiendo a su coterráneo eh, Julito César Chávez Jr. y me parece que bueno ya lo de Sulaiman Chagnon me parece que está eh, pasando y trascendiendo todos los límites porque está defendiendo si se quiere por demás al mexicano, en el cual bueno ahora va a tener que combatir y medirse eh, frente a nada más y nada menos que Rubio, eh, y en el cual Marco Antonio Rubio dice bueno, la única manera que tengo de, de sacarle el título a Chávez Jr., y es por nocao porque si vamos a las tarjetas, eh, seguro que la voy, a, la voy a tener de perder. Y me parece que todo esto está deluciendo un poco al Consejo Mundial de Boxeo, que ya viene con, con varias, varias, varios errores, varias cosas, pero esto, esto ya lo de Chávez eh, me parece que, que ya ha pasado eh, a un plano que me parece que eh, le quita transparencia a una entidad que como veníamos manifestando en diferentes programas, es una de las entidades, junto a la Asociación Mundial de Boxeo, una de las eh, entidades más... Eh, digamos eh, primarias, las que primero se dieron a conocer y me parece que el mundo pugilístico no se merece esto eh, si bien eh, Marco Antonio Rubio ya tiene el, la fecha para combatir con, con Chávez va a ser el 4 de febrero por supuesto que de ahí va a salir eh, seguramente el contrincante de nuestro Sergio Maravilla Martínez eh, que claro, ya va a combatir en marzo eh, frente a un británico y, y que bueno, que pide pelear con Julio César Charles Jr. y si no se, no se diera ese combate, trataría de cerrar su carrera enfrentándose a Floyd Mayweather, que está mucho más lejos que, que este combate. Por supuesto que lo de eh, Floyd Mayweather eh, es seguramente mirando al horizonte económico ...pero me parece que todos los que queremos ver un buen boxeo... Eh, ...queremos tener a Chávez Jr. enfrentando a Maravilla Martínez... ...por todo lo que se ha dado alrededor de esto... ...y por todo el manoseo que, que don, el señor Sulaiman, José Sulaimán... ...le ha dado a todo este marco eh, y, y, frente, y, y por supuesto amparado por Bob Arum... ...que es otro de los que le, le quiere allanar la carrera a Julio César Chávez Jr., como también eh, lo está haciendo con Manny Pacquiao, que no permite que el filipino se enfrente eh, a Floyd Mayweather, que es la pelea que se viene pidiendo eh, desde hace tres o cuatro años a la fecha, se está pidiendo este combate. Y bueno, eh, la última traba que pone Baron es que si querían enfrentarse con el filipino, con Paquiao, Paquiao quería ir al 50% de las ganancias con Floyd Mayweather y por supuesto Floyd Mayweather dijo que no, no rotundo. Es decir que la pelea que tenía como, como fecha tentativa el 5 de mayo, porque Floyd Mayweather ya tiene eh, un precontrato firmado con el MGM Grand eh, y bueno, eh, tenía esa fecha para combatir, lo había, lo había dicho por Twitter y, y bueno. No se va a dar ese combate, está buscando rival Mayweather. Sí, probablemente están barajando una nueva fecha que ya sería noviembre, pero me parece que eh, no merece ni, ni, ni el comentario porque, claro, está recién comenzando el año y estamos hablando de una fecha tentativa que sería noviembre ya finalizando el año 2012. Por supuesto, también eh, vamos a estar de, desarrollando lo que fue la velada del día sábado en la que Juan Manuel Bonani. Eh, superó al tucumano Héctor Elachero Santana eh, el día viernes en, eh, en Varadero también hubo eh, festival de boxeo el mendocino Miguel Leonardo Cáceres eh, dio un, un batacazo o realmente ganó lo que tenía que ganar frente a un Fabián Orozco que hizo poco me parece que lo complicó Cáceres eh, ...hizo todo, todo bien, todo eh, a su manera... ...pero me parece que le, eh, sacó cantidad de golpes... Eh, ...aplicó todo el repertorio... Eh, ...trabajó con pasos laterales... Eh, ...le tomó la distancia a Orozco que se vio frustrado... Eh, ...por ahí en nuestro blog nos dejó eh, un comentario... ...un allegado a Fabián Orozco y me dice... bueno eh, Fabián Orozco no pudo desplegar su mejor boxeo porque tenía eh, un problema en una de las costillas... ...una, una pequeña lesión eh, producto de un guanteo. Y claro, bueno, son eh, comentarios. Ya sí está casi confirmada eh, la revancha entre Fabián Orozco y Leonardo Cáceres. Es decir que, bueno, vamos a tener eh, una, una buena revancha y me parece que es ahí donde, donde se terminaría de, de ver si, si este combate fue eh, en realidad un combate en el que estaba disminuido físicamente el boxeador eh, Fabián Orozco, quien había arrojado en la báscula 56,500 kilos y Leonardo Cáceres 57,250 250 eh, esto fue en Varadero, en, un, en el marco de un festival eh, realizado el día viernes en el gimnasio de la Escuela Industrial, eh, en Varadero, provincia de Buenos Aires. Las tarjetas eh, fueron las siguientes, 99,5, 93, Luis eh, Cusolito, 99,5, 91,5, Javier Gueído, ...y 99 y y medio... ...para Ramón Cerdán... Eh, ...esta pelea, la, tuve la oportunidad de verla... ...pero hay un combate que, que no alcancé a ver... ...que es, eh, y me llegó el comentario... ...de uno de los colaboradores de Boxeo Planeta... ...que vio todo el festival... ...y me dice que había visto un, un boxeador... Eh, ...creo que andaba por los 40 años y le habían otorgado la licencia, con, con no, no, no, no se sabía si tenía las la peleas amateur eh, que deben tener para poder otorgarle la licencia profesional, perdió por nocaut en el segundo round, vapuleado por un boxeador, que no era gran cosa, pero claro este chico eh, lo, lo pudo llevar por delante porque el boxeador, el veterano no, no, no tenía experiencia como para poder sustentar un combate de la magnitud que merece un, un combate eh, en, el, en la televisión eh, me parece que a vista de todo quedó eh, plasmado que las autoridades y nadie dijo nada eh, perdió por un knockout muy eh, muy duro Y me parece que eh, todos tendríamos que aportar eh, un poquito más, eh, tanto el periodismo eh, que está transmitiendo estos diferentes festivales, eh, tendrían que decir cómo son las cosas. Eh, en este caso, bueno, eh, me parece que el boxeador Ruiz eh, no merecía que lo, lo, lo expongan de esta manera. Eh, ¿Cómo llega a, a subir al cuadrilátero? Eh, ¿Tenía todas las, eh, lo, la, las revisaciones correspondientes? Bueno, vamos a tratar eh, de investigar un poquito más sobre esto. Eh, ya me pasaron el, los datos y vamos a, a estar averiguando cómo llegó este boxeador, eh, creo que de nombre Ruiz, a subir al cuadrilátero. Por supuesto que todo el mundo se calla la boca. Y bueno, eh, estamos acostumbrados a esto. Eh, la FAB nos expidió en, en, el, en la pelea Bonani-Carrasco. ...en un hecho bochornoso del boxeo... Eh, ...y me parece que... ...que bueno, eh, es algo para ir remarcando... ...es como venimos diciendo eh, en diferentes programas... Eh, ...la gente que, que realmente permite a, a un boxeador... ...a un veterano con tres combates a, a combatir de esa manera... ...me parece que, que no quiere el boxeo... ...es decir, me parece que nunca estuvo... Eh, ...arriba de un cuadrilátero eh, ...nunca transpiró una, una... ...una remera en un gimnasio... ...no sabe lo que son los golpes... Eh, ...realmente... ...son la gente... Que, ...que... ...que está rodeando... ...y que rodea este boxeo... ...que no lo siente de corazón... ...están por estar... Eh, ...y por supuesto... ...bueno, en esta edición número 72... ...como le decía al comienzo... De, ...del programa... Eh, Luis Parpacelli en momento más se va a estar incorporando, eh, pero tenemos un amigo aquí que ya nos está visitando en los estudios centrales de 88-9. Eh, es un chico que, que trabaja eh, en el periodismo también y, por supuesto, eh, un hombre que, que ha sabido trabajar junto a Luis Parpacelli. Le quiero dar la, la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo te va, Dani Molero? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy buen... buenas noches, buenas tardes. Ahí terminando la, la tarde ya. Eh, en esto de difundir un poco lo que es el boxeo como siempre ustedes aquí yo escuchando desde mi negocio todos los, los miércoles y bueno, paseando un poco por acá hoy Bueno Dani, por supuesto que nos enorgullece que nos estés visitando eh, en esta edición número 72 eh, ya sos un amigo de la casa por supuesto un oyente fiel y, y como decía eh, al principio de, este, de esta edición número 72 eh, la idea es que la gente que rodea Boxeo Planeta eh, sea la gente que, que quiere o que como me muestra Dani acá vino con la, con la remera el obsequio de Olimpia Deportes y es el, el, quien tiene la camiseta de, de Boxeo Planeta y por supuesto el, los que rodean este programa que, que hoy por hoy es el único que se realiza aquí en la, en la ciudad de Rosario y, y que lo tratamos de hacer junto a Luis ...de la mejor manera y, y lo más profesional posible... ...tratando de cubrir todo el boxeo... Eh, ...tanto local, nacional y también internacional... ...pero por supuesto le damos la prioridad... ...a quien quieran de verdad a esta actividad... ...de alto riesgo, pero por supuesto que... ...tratamos de que, de que sea toda un, una, una familia... En la, ...en la que por supuesto podamos confiar. Si te lo compara con la cocina o con un programa de cocina... ...tiene utensilios, tiene... Eh, condimentos, componentes, eh, aderezos, artefactos para poder hacerlo eh, Es un poco de todo, tenemos internet eh, La posibilidad del, del blog claro. eh, Hay de todo, opinión Opinión, que eso es, es la, la, lo, lo que siempre decimos con, con Luis eh, Las puertas abiertas de, de Boxeo Planeta están para todos eh, Tanto los que no están de acuerdo con, con algunas cosas que nosotros decimos o por supuesto los que realmente coinciden con la apreciación nuestra. Eh, esto es un, un deporte justamente de apreciación y muchas veces uno eh, puede equivocarse. Generalmente el que no está de acuerdo eh, tiende mucho a equivocarse. ¿Mm? O no a ir y... por el camino que uno dice eh, aquel está peleando bien o está disputando bien la pelea y vos decís eso y el otro te dice no, pero... Pero si tenés 500 o 5.000 personas mirando lo mismo y diciendo lo mismo, no puede ser que uno, porque esté en el lugar donde esté, no esté de acuerdo. ¿Mm? Claro, sí, por supuesto. Hasta ahí, vamos. Después vienen Damián y Luis con las tarjetas, como siempre. Como siempre. Bueno, por supuesto, le dejamos nuevamente las vías de comunicación. Eh, se pueden comunicar al 424 2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 156-418-262. Eh, ya entrando en lo que fue la velada del día sábado, en la que Juan Manuel Bonani superó al tucumano Héctor El Achero Santana, eh, por un knockout muy, muy bien ejecutado por, por el juninense en el tercer asalto, Esto fue desarrollado en la categoría Welter... ...en el combate central de la noche del día sábado... ...en el sedem número 2 de Casero, provincia de Buenos Aires. Y, y bueno, vimos eh, un despliegue de Bonani... Eh, ...en el que es el verdadero Bonani que queremos ver... Eh, ...en el, el que combatió con Gumercindo Carrasco... Eh, ...estaba justamente... En el festival, eh, el chico Chávez, eh, la joya Chávez también, que viene haciendo un muy buen papel en categoría welter. Y por supuesto, ya Bonani no es el que llevaron a Mendoza de punto para que combata con Carrasco porque le dio eh, una sorpresa y grande al boxeo nacional y a todos los que lo llevan como perdedor, como, como, su, como suele pasar que, con con Bermúdez, que lo han llevado también para que pierda, con, con, con Barros, ¿eh? con, con varios boxeadores, con Brizuela mismo y también lo tuvo por el suelo y le dieron un combate empatado en el cual no había empatado. Entonces eh, son boxeadores que se hacen un espacio en la actividad, claro, a, a fuerza de, de, de decir que no, eh, tratando de estar de la mejor manera preparado, pero claro... Ya ahora, bueno, se empiezan a acercar todos y, y a verlo con otros ojos. Bonani eh, desplegó todo su, su repertorio eh, contra un Santana que vino a dejar todo, el tucumano vino a dejar todo, pero por supuesto se encontró con, con una, una, un pegador. Yo digo que, que Bonani eh, eh, trabajó... ...con pasos laterales, eh, dando ese, ese, ese paso a, atrás justo en el momento exacto... Eh, ...trabajando por supuesto con, con el jab eh, y retrocediendo... ...también se puede pegar retrocediendo... ...es decir que Bonani eh, la verdad que me parece que vamos a tener un boxeador en serio... ...hay que, hay que trabajarlo bien... No digo con, eh, digamos, protegerlo, porque la palabra protegerlo no, no me gusta utilizarla, sino llevarlo eh, con las equivalencias que corresponda. Ahora no, no saltemos con un Bonani eh, peleando por un título internacional en Europa eh, o llevarlo a Estados Unidos eh, para que combata eh, en, en la meca del boxeo mundial y que tenga un, un sabor amargo. Parece que hay que llevarlo de se a poco, dice, Daniel. Yo, se dice quemarlo. Exactamente, no hay como que quemar. En la carga la, del las fútbol Santos. también, ¿eh? claro. Me parece que eh, es como, como todo deporte, hay que ir quemando las diferentes etapas y me parece que Bonani eh, ya ha mostrado que es un boxeador con futuro. Bueno, ahora hay que tratar de, de, de llevarlo de la mejor manera eh, para poder um, cuidar nuestros púgiles y que realmente podamos hacer un buen papel en el extranjero. ¿eh? Sí, el, el durar. Exactamente. El que puedan durar. ¿eh? Exactamente. No que de un día para el otro, como vos decís, lo llevaron, perdió, y después de ahí el tipo baja mucho, lo que cae más. es mucho eh, eh, esto de pelear. Eh, los que la bolsa en una cosa, que la bolsa a otra, claro. resulta que estaba preparado. Psicológicamente y eh, deportivamente eh, Dani, lo, los batacazos en el boxeo existen pero son en, en menor eh, medida y es, son, diría, no sé en, en un cálculo estadístico no, no sé cómo Ustedes Usted cómo lo ven más que uno que, que yo esto de eh, el alrededor la incentivación de decir vamos a pelear por algo vamos a defender algo no es lo mismo estar peleando acá en Rosario una vez cada tanto O la provincia que irse al exterior. No, por supuesto que eh, esto como, como es un trabajo. Realmente lo vemos así, las bolsas eh, se cobran en euros cuando se va a Europa. y. y bueno. Pero me parece que lo, lo que le pasó a lo que le pasó eh, a Farías, ¿cuántos boxeadores vemos que eh, por esa pequeña bolsa de que realmente después. Eh, cuando, real, cuando cuando le dan lo que le, lo que, no lo que le corresponde, porque nunca al boxeador le dan lo que le corresponde. No, yo escuché programas son... anteriores de ustedes, en que decían de que a, había un boxeador que fue por la bolsa y que después dijo no, no voy porque no me queda nada. Pero claro, Dani, eh, le prometen una cosa y después empiezan con, mira, eh, tanto de gasto, tanto de viático, tanto de esto. Y, y por esto vine, por esto eh, retrasé mi carrera, porque realmente eh, lo que le pasó a Farías con Abraham, bueno, ahora es un retroceso. Lo que le pasó al pequeño Rossi eh, frente a Hook en Alemania, también un knockout, un soberbio knockout que recibió. Me parece que, eh, claro, eh, ¿sabe lo que pasa, Dani? Que muchas veces. Eh, todos, no, no, por eso, pero sí. eh, hay, hay mucha, mucha gente, muchos vivos en esto, que no son vivos porque realmente sacarle a un deportista, a un boxeador lo, o no darle lo que le corresponde me parece que no es de vivo, es de, de giles y, y claro, lo llevan eh, a pelear, le prometen una bolsa y después cuando están allá y mirá la bolsa de esto, el otro eh, se la mandan cambiado y, y, y el boxeador como siempre tiene que agachar la cabeza y subir al cuadrilátero. Pero bueno, eh, afuera, estas cosas... Desde afuera, le pregunto a Damián Casino, eh, que conoce y conoce más que yo, eh, ¿hay mucho más representantes o intermediarios ahora que hace unos años atrás en el boxeo? Sí, muchos más. Y ahí está la, la, la clave de, de esto que decíamos. Eh, me parece que que esto se tiene que tratar, que, bueno, eh, los muchachos de, de Adeboar, eh, Héctor el artillero Velasco, eh, man, bueno, Marcelo Domínguez, eh, el Pepe Balbi, eh, todos ex boxeadores que están tratando de buscarle en este, eh, la forma y, y con esto de Adeboar de, de que le de aprueben esa ley mm. para que el boxeador pueda estar protegido, para que tenga, pueda tener sus beneficios. Eh, Hay que tratar de seguir con esto, hay que tratar de seguir, de apoyar, de no olvidarse de adeboar de, de Héctor, el artillero Velasco, que sigue y sigue y sigue en la brecha. Y me parece que yo no siento mucho la palabra adeboar eh, en los programas de boxeo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Nadie se atreve a, a tratar de apoyar esto y, y tratar de ir en contra de, de, bueno, de los negociantes del boxeo. Bueno. Ya, ya, cuando con mi amigo Parpaceli, yo lo, lo, lo hablo con usted, Dani Molero, porque eh, Parpaceli se me exalta. Usted sabe que Parpaceli por ahí empieza y lo eh, tengo que tranquilizar. Bueno, y el tema él, de las leyes, ¿vio? Eh, no, no, Parpaceli en ese sentido. él, Bueno, pero eh, ojalá que cuando venga ya eh, venga con más distendido y, y le, le toque la parte linda de, de, del programa. Bueno, cerrando esta, esta jornada que, que fue en el CDN uno, número 2 de Caseros. En el pleito complementario llevado a cabo en la categoría Gallo, el destacado dominicano radicado en la Ciudad de Buenos Aires, Diego La Pantera eh, Pichardo Liriano, eh, derrotó al santiagueño Claudio Pacmancito eh, Suárez, con un resonante knockout en el segundo round. Eh, y finalmente, en el último combate, eh, Alberto el Toro Guzmán, kg kilos, se desquitó al santiagueño radicado en Tigre, Rubén La Roca Ponce, esto fue por puntos en fallo unánime en cuatro asaltos. Y las tarjetas fueron Juan Carlos Palmieri, 39-37, Carlos Villegas, 39 y medio-37, y Basilio Flecha, 39 y medio-37 y medio. Y hablando de jueces, si nos da un poquito de tiempo el programa, por supuesto quiero recordar. Eh, a Francisco Carceleme, eh, que fue boxeador, jurado, y hoy preside la Escuela Argentina de Boxeo de la Federación Argentina de Box. Eh, tengo mucha, la verdad que nostalgia por, por Celeme, porque me parece que es uno de los hombres que, que siempre ha estado rodeando al boxeo, eh, hoy, a los 87 años, todavía sigue enamorado del boxeo, eh, como el primer día, y me parece que Oscar Seleme es, como decimos, es uno de los apasionados de esta, de esta actividad que, que, bueno, que por ahí no, no está bien rodeada, pero claro, hay gente buena también, Dani. ¿Le, ¿Les dejamos las vías de comunicación, eh, Dani? Dale, cómo no. Eh, de te podés comunicar al 424-2769 o enviar un mensaje de texto al teléfono. 341 156 418262, recordamos, www.boxeoplaneta.blogspot.com, www.radiogranrosario.com.ar. La palabra de Dani Molero y con esto nos vamos a la pausa de la mano de Aníbal. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769, 421-1059 o por email a arroba En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo, representaciones.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 Seguimos en esta edición número 72. Eh, vamos y, Casino, vamos. Sí señor, eh, Vamos a Dani Molero. El, el señor Parpacelli siempre habla de, de las mujeres que cuando, que yo eh, lo insisto y le digo, a ver cuando nos ah, sacan sí, una es chica. Verdad, es verdad, a ver, es verdad. La, tenemos es, que darle prioridad también a las boxeadoras. Entonces Y eh, Le Fernanda Alegre, tenía la, prometida la, la bueno la palabra de Fernanda Alegre aquí en Boxeo Planeta, pero bueno, eh, está de vacaciones y claro, por ahí las boxeadoras también tienen sus vacaciones merecidas. Y como es habitual en, en Boxeo Planeta, eh, ya retomamos a esta a esta costumbre eh, de tener la la palabra eh, de boxeadores, entrenadores, eh, manager, árbitros. Eh, bueno. Y, bueno, en el programa anterior estuvo, por supuesto, Gustavo Ormudo, de, después de, de, ese, de ese combate que hiciera eh, frente al Puma Santillán, en la que ganara el título latino superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Y, bueno, retomamos. Hoy vamos a tener la palabra de alguien que está vinculado a Marcos René, el chino Maidana, ¿eh? en la que el chino se está preparando para combatir con Devon Alexander, eh, Devon Alexander que había combatido con Lucas Matisse... ...y que fuera literalmente robado nuestro compatriota... En ...un combate parejo pero que, que había ganado el argentino... Eh, ...me parece que en, es, en ese momento Lucas estaba muy bien... ...tanto en ese combate como en el que hizo frente a Sab Yudá... ...fueron dos, eh, dos peleas que, que Lucas se preparó eh, como nunca... Eh, había estado prácticamente tres meses trabajando con el team de Sergio Maravilla Martínez en, en Estados Unidos, eh, lejos de su familia. Bueno, eh, lo, hemos, lo hemos dicho aquí en Boxeo Planeta, había mucho trabajo detrás de ese combate y que los jurados eh, se lo roben de esa manera, eh, bueno, me parece que no, no lo merecía. Claro, estamos hablando de Lucas Matisse que no tiene el poder de knockout que tiene Marcos René, el chino Maidana. Ellos habían tenido un combate eh, en, en Amateur y en la que había ganado Marcos Maidana. Eh, pero claro, eh, vamos a ver cómo se da este combate que, que va a ser el próximo 25 de febrero. Eh, va a estar televisado, por supuesto, por HBO eh, de la mano de Golden Boy. ¿Ya? Eh, sí, sí, sí ya, ya está todo confirmado y, y estamos eh, prácticamente... Eh, por eso quiero hablar con alguien del equipo de Marcos Maidana para que nos cuentes eh, dónde se está preparando el chino, con quién está guanteando, eh, cómo sigue la, la carrera del chino después de este combate. Va a combatir eh, en una categoría que no es la habitual de Marcos Maidana, va a estar combatiendo en welter, en categoría welter. Estamos hablando eh, de las 147 libras, 66 kilos, 678. Y vamos a ver eh, si Devon Alexander le aguanta la mano a, a Marcos Maidana. Me parece que eh, va a ser un combate en el que Maidana va a tener que buscar el nocaut sí o sí, porque no, no creo que, que las tarjetas... Eh, le pueda ganar a los jurados porque por ahí al, al boxeador se le gana arriba al ring y después tiene que ganarle a, a, arriba al ring y a los jurados o sea al boxeador y a los jurados es lo que está diciendo eh, Marco Antonio Veneno Rubio en este combate que se le presenta frente al mexicano eh, Chávez Junior y en la que él dice para, para sacarle el título a Chávez Junior la única manera va a ser noquearlo y yo estoy enfocado en noquear eh, así que bueno vamos a A, ...a tratar de, de tener la, la información... Eh, ...también vamos a tener... Eh, ...una velada de boxeo... Eh, ...como decía al comienzo de esta edición... ...Dani va a estar eh, volviendo... ...a organizar eh, boxeo... Eh, ...Freddy Rivero... ...en la zona sur, ahí en el Club Ciclón... ...en Saavedra 6.42... ...vamos a tener la posibilidad... ...de ver el debut profesional... ...del Mono Alexis León... Espérame, ¿cuándo? Eh, esto va a ser el próximo viernes. Bien. El próximo viernes, 27. Eh, no se suspende por lluvia. Y va a estar eh, León enfrentando al fuerte pegador, el Pata López. Linda pelea. Eh, el, el, el chico León es un boxeador aguerrido. Alguien que no se guarda nada arriba del cuadrilátero. Eh, y me parece que va a estar combatiendo con un pegador. Pero claro, eh, el mono aguanta eh, y también tira lo suyo, tiene sus manos picantes y va a ser un, un lindo festival. Ojalá eh, Rivero se pueda, a, eh, digamos ya está ayornado a la actividad, pero eh, que pueda... Eh, Realizar, sí, sí, no, porque había algún des desacuerdo con el, el presidente de la Comisión Municipal de boxeo el señor Vergara, no lo dejaban hacer festivales, eh, todo esto resta al boxeo. Sí. Eh, los pormenores eh, lo hemos comentado en diferentes programas, eh, bueno, eh, la, la, la FAB, la Federación Argentina de Boxeo, intervino en la provincia de Santa Fe y se lo designó al señor Benítez como representante de la FAB para la provincia de Santa Fe Y claro, bueno, me dio Rivero con, con Benítez y, y ya va a empezar a, a hacer festivales. Y que esto es lo, lo bueno, que los chicos peleen, los amateurs peleen, que haya muchos combates, que vaya la familia. Sí. Eh, Dani, lo, lo que pedimos siempre junto a Luis es eso, que en los festivales se puedan ver los chicos. Eh, la, las, las mujeres con, con sus maridos que, puedan, que se pueda compartir en familia esta actividad Que no sea eh, solamente de, de, de ir a ver un combate eh, y, y encontrarse con, con que no hay eh, un lugar para los chicos Si es una actividad que la puede ver cualquiera Te voy a, a hacer Dani. una comparación pequeña A esto que es el boxeo Como, como ustedes aquí todos los miércoles eh, Fui a ver un festival de folclore sí. La preparación Es algo que, que no se puede contar, porque... Te, Arranca de temprano, Toda la gente temprano, trabajando, claro. toda la gente que claro. tiene cuánta que... ¿Cuánta Claro, y bueno, después la limpieza y demás. Bueno, esto es igual. Si, mientras más festivales hay, mientras más gente va, mientras eh, se hace un poquito más de auge o de decir... Che, le están dando bolilla al boxeo. Claro. Sí, eso Por lo, lo menos decir... Eh, Mirá, hay, un, hay uno en zona sur, hay la semana que viene otro en zona norte, en zona oeste. Tenemos en un mes cuatro festivales en la ciudad de Rosario. Eh, ahora con esto del turismo, ¿por qué no ofrecer para que le vayan los turistas a ver un poco de boxeo de aquí? Sí, y, y también está, bueno, este festival eh, va a ser... Eh... ...a beneficio de la Asociación Bombero Voluntario de Rosario... Yeah, okay. eh, ...así que hay muchos boxeadores... ...va a estar el duro Ojeda... ...Adrián Salas, Eliana Cuello... Eh, Dayana Bre... ...Valeria Alcaraz... Eh, ...bueno, hay un montón de boxeadores... ...Matías Tolosa... ...¿qué veo aquí?... ...King Fabio Rivero... ...José Ileño... Eh, ...este chico que también eh, es un fuerte pegador... Bueno, hay un montón de jugadores de amateur que también se van a estar presentando. Esto es entonces el próximo mes en Saavedra 642, Club Ciclón, organiza Ñaró Boxing Club. Eh, vamos a ir a un pequeño tema musical eh, de la mano de Aníbal. Y, pero antes eh, le vamos a dejar eh, lo que va a venir este próximo fin de semana. Va a estar combatiendo... Carolina Chapita Gutiérrez, frente a la boxeadora Miranda. Esto va a ser en Córdoba, en Embalse, Río Tercero, eh, a 10 asaltos. Eh, va a estar eh, en, en un juego el título Super Mosca Femenino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y voy a cambiar eh, de, de panorama, porque claro, me iba a, a una pausa musical y, y rotundamente entra... Como, como de la nada, eh, la persona que, que, que estábamos diciendo recién, menos mal que no estuvo en los momentos que estábamos eh, comentando junto a Dani Molero, eh, toda la adversidad del boxeo, la gente mala que rodea el boxeo, porque mi amigo, claro, se exalta, empieza a, a pedir eh, por las autoridades, por la gente competente, y bueno, eh, por supuesto que le doy la bienvenida eh, a un amigo del boxeo, a un amigo... Eh, de todos uh -huh. los oyentes ¿Cómo te va Luis Parraceli? Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, la disculpa para, para mi compañero de trabajo, Damián Casino por supuesto para Aníbal que siempre nos pone en el aire y para los oyentes razones laborales y una reunión imprevista hicieron que llegara tarde en el día de hoy eh, lo cierto es que para engancharme con el tema de Damián Casino, debo decir que es cierto eh, todo aquello que uno considera que no está bien hecho debe decirlo debe proponer eh, seriedad, profesionalidad, más cuando se trata, en este caso en particular, del boxeo, que es un deporte, por un lado, y por otro lado, una actividad de alto riesgo. Algo que siempre charlamos con quien hoy nos visita, que es Damián Molero, que es un periodista joven, incipiente y con muchas inquietudes, y que me da un gusto enorme que esté compartiendo con nosotros. Eh, indudablemente, por ejemplo, usted que está del otro lado dirá, ¿Y dónde está Osvaldo Bisbal de la Federación Argentina de Boxeo? Y yo creo que ya Bisbal debería renunciar, debería irse, debería seguir siendo presidente de San Telmo, porque el boxeo no solo que no ha progresado, ha retrocedido. Osvaldo Bisbal no debe ser más el presidente de la Federación Argentina de Boxeo. Suscribo Luis Parpacelli, hace 50, 60 años que sigo esta actividad e indudablemente a cualquiera de los que aman profundamente el boxeo, deberían pedirle al señor Osvaldo Bisbal eh, que renuncie, que se vaya, porque hay muchos problemas en estos momentos a lo largo y a lo ancho del país con la realización de distintos festivales, de distintas veladas. Carece de profesionalidad, por ejemplo, no haber resuelto aquello que fue una estafa para Juan Manuel Bonani en su pelea con Gumercindo Carrasco, que todavía parece como que no hubiera pasado nada. Está tranquilo Osvaldo Bisbal. Está burguesado. Creo que ha cumplido el ciclo. Entonces, me prendo de lo que bien decía Damián Casino. Pero, vamos a hacer un pequeño paréntesis, un salto portal, porque seguramente del otro lado debe estar simplemente Nuni. Una chica que es un ejemplo con sus 19 añitos. Ella practica deporte de contacto en el Club Esportivo Alberdi. Forma parte de un lugar donde hay buenos profesores de deporte de contacto y también de boxeo, como Alejandro Pereira, como Martín Pifarello y como Luciano Cotro. ¿Eh? Eh, que forman parte del Z-Team. Para todos ustedes el abrazo grande, el abrazo de todos aquellos que creemos que quienes hacen deportes este, matizan esta vida que la hace un poquito más llevadera en la práctica de cualquier actividad. En este caso, eh, también el kickboxing eh, y todas las eh, artes marciales y, por supuesto, son gente idónea. Eh, para Nuni, un, un besito grande, tercer año de psicología. Trabaja en el, en el marco de la gastronomía eh, y tiene y tiempo para de hacer Planeta, deporte. Para. Y es oyente de Boxeo Planeta. Ella tiene un nombre artístico que usted ah. lo conoce. Ah, sí, sí. ¿Eh? sí, usted sí ¿Usted lo usted lo recuerda ¿Te recuerda el nombre sí. artístico? No, no lo recuerdo. Sí, no lo recuerdo ¿sí? no lo Algo veía, de Sharon, veía, Sharon, veía, pero bueno. Es aguerrida. Eh, para que usted se dé cuenta, oyente, un día vamos a poner una, una fotito de ella. Es muy parecida eh, a Jessica Bob. Eh, me imagino, debe haber hecho un desastre con el comentario Luis, Damián Casino en el buen sentido. Sí, señor. Como decía al comienzo del programa, eh, eh, a de que va a combatir Marcos René, el chino Maidana frente sí, a señor. Devon Alexander y como es costumbre ya de Boxeo Planeta tener la posibilidad de charlar con los protagonistas y la gente que, que rodea a Marcos Maidana en este caso vamos a tener la posibilidad de charlar con un ex campeón del mundo un hombre que desplegó eh, todo su conocimiento todo su carisma sobre el cuadrilato pero hoy está acompañando a Marcos René Maidana y le damos las buenas noches y la bienvenida a Mariano Adrenalina Lanila Carrera ¿Cómo te va Mariano Damián Casino te saluda. ¿Qué tal, Damián? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Sí, Mariano, ¿nos sí, escuchás? Yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, ahora te estamos escuchando. Ahora sí, Mariano. Eh, okay, bueno, por supuesto, bueno. agradecerte noche. que seas nuevamente parte de Boxeo Planeta. Eh, y como decíamos en, en esta edición número 72... Eh, va a combatir Marcos Renel Chino Maidana, hombre de Santa Fe Por supuesto, como Boxeo Planeta se hace aquí de Santa Fe también eh, Queremos tener toda la información eh, de lo que va a ser este, este próximo este, eh, combate de Marcos Maidana, Mariano Bueno, la verdad que, que bueno, contento, con expectativas eh, Esperando que llegue el día 25 de febrero para que el Chino ponga otra vez Arriba del rinto, todo lo que él sabe poner frente a Devon Alexander. Ah, eh, que bueno, el chino está entrenando muy duro, va a llegar muy bien preparado para esta pelea. Y como te decía recién, estamos todos a la expectativa de, de lo que va a pasar, ¿no? ¿Dónde, dónde se está preparando el, el chino, Mariano? El chino está ya hace varios días, hace alrededor de un mes más o menos, entrenando en San Juan de Puerto Rico, donde normalmente él hace sus preparaciones. Bien, lo que decíamos eh, de este combate, eh, claro, el, el, la gente de boxeo aquí de, de la Argentina lo conoce a Devon Alexander por aquel combate frente a Lucas Matisse en el que para nuestro criterio Lucas había sido literalmente robado y en este caso, claro, se va a encontrar eh, con un pegador Alexander eh, ¿a vos te parece que Mariana tiene que ir por el knockout para no, para no ir a también a combatir con los jueces? sí, seguramente. Eh, yo creo que Marcos es más que, que Devon, pero bueno, todos, todos sabemos que que en este primerísimo nivel en el cual se encuentra el chino, nada es fácil. Eh, Devon Alexander es un, fue un gran campeón de, de tres asociaciones diferentes, un super campeón un tipo sur complicado que está peleando en su casa y, y bueno, creo que Marcos es más, creo que tiene que salir a buscar su pelea y, y definirla antes del límite. Eh, igualmente hubo negociaciones previas con, con la promotora de, del evento que es Golden Boy, donde se llegaron algunos acuerdos eh, sobre, sobre el tema de los jurados y esas cosas. Eh, bueno, Mariano, muy buenas bien, noches. Bien, Luis Parpacelli te bien, saluda, un gustazo escucharte. Eh, me parece muy atinado eso de andar peleando muy bien con los jurados primero, porque este, en realidad si llegaran a los puntos hubiera habido dificultades, así que en ese sentido los felicito. Y, y yo te consulto, eh, me parece que recibe un poquito más de la cuenta Débora, y es ahí donde el chino tiene que aprovechar su oportunidad. Sí, seguramente. El chino está trabajando profesionalmente desde hace varias peleas ...como realmente debe trabajar un deportista... ...y creo que está realmente muy fuerte el chino... Eh, ...no creo que, que, que aguante la mano de Devon ...pero como te decía recién... ...estamos hablando de un primerísimo nivel mundial... Y, ...y hay que estar preparado para la pelea corta... ...y para la pelea larga... ...Maidana está haciendo varias correcciones... ...a nivel técnico... Eh, ...a nivel estrategia de pelea... Eh, ...sabemos que el chino tira todos sus golpes fuertes... entonces Hoy estamos trabajando para que él pueda regular mejor su energía y poder hacer una pelea a largo plazo también. Eh, muchísimo frío, ¿no es cierto?, en, en, en, digamos en, en la ciudad donde va a pelear el chino. Sí, sí. ahora ya están transitando pleno invierno, de eso también, también lo sabemos, pero bueno, Maidana está trabajando en el calor, como te decía recién, está en Puerto Rico y y trabaja con deuda de oxígeno, entonces lo que, lo que provoca eso es que cuando estemos en el frío tenga más rendimiento aeróbico. Por supuesto. Eh, el, el equipo que rodea a Marcos, René Maidana, y no es porque estés vos en el micrófono, eh, es inmejorable, ¿eh? Eh, creo que tu, tu, tu experiencia, eh, tu tránsito por el boxeo, más lo que es con Tursi y, y, y creo que indudablemente eh, no dejan nada librado al azar, y por supuesto que me parece bárbaro que sobre la esencia de boxeador que tiene el chino de noqueador, este, sigan ustedes tratando de mejorar algunos aspectos técnicos para seguir consolidándolo. Sí, seguramente. Día a día tratamos de perfeccionarnos ...de capitalizar errores para, para mejorar. El eh, chino, como te decía recién, está trabajando con un primerísimo equipo de trabajo. Tiene, tiene gente de muchísima experiencia en su rincón, como Rudy Pérez... ...que fue, hizo casi toda su carrera en el rincón de Marco Antonio Barrera. Eh, tenemos a Pensa, que es el preparador físico, que es de Puerto Rico, donde está el chino... ...que llevó más de 20 peleas mundialistas con Tito Trinidad... Está el doctor Quintero, está Sebastián Contur, si estoy yo, eh, hay mucha gente que está trabajando. El chino, cosa que, que no se sabe, que esto es una premisa, está, está haciendo un trabajo de surf en el mar también, ahora para el equilibrio y la coordinación. Se está trabajando muy profesionalmente para que el chino pueda dejar un legado grande en la historia del boxeo. Sin duda alguna, me, me da la sensación de que, que todo apunta a eso, ¿no?, como para que deje su marca eh, indeleble, porque es una de las grandes figuras del boxeo mundial en estos momentos, Mar, eh, Mariano. Sí, seguramente, aparte él, él, viste, se metió en el, en el mercado de Estados Unidos, que, que hoy por hoy es el mercado más fuerte que tenemos en el mundo, y cayó muy bien por, por, por las peleas que él presenta, ¿no? Es un peleador con todas las letras y, y tiene con que hacerlo valer, entonces eso creo que vende muchísimo, y, y bueno, es un tipo bastante carismático desde su lugar, ¿no? Hay distintos Seguro. tipos de carisma. Eh, está el tipo carismático que es simpático, que, que habla en una cámara, que hace reír como Oscar de la Hoya, uh -huh. y, está, y está el tipo carismático como Mike Tyson que, que tiene ese perfil más agresivo. Uh -huh. sí, Entonces, sí. son dos tipos de carismas diferentes, pero hay que explotarlos también. Está haciendo eh. un buen trabajo también Maravilla Rodríguez, ¿no es cierto? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Rodríguez está haciendo un buen trabajo también, ¿no es así? Sí, no, por supuesto. Mara va eh, armando el rincón en esta pelea, porque creo que ustedes saben ya que Rudy está bastante enfermo. Anda un poquito y... con dolencia, sí. Entonces, nada, se tuvo que bajar en, en mitad de preparación, que eso fue un poco un balazo de agua fría que tuvimos hace unos días, la noticia, y, y bueno, se tuvo que bajar para esta pelea, pero bueno toma el mando Mara para, para el rincón y todavía no sabemos quién más lo va a acompañar, pero bueno, estamos, estamos bastante bien afianzados como, como para ir a, a dejar un buen papel. Mariano, esta pelea va a ser en, en la categoría Welter eh, a 10 asaltos, eh, ¿es la, la categoría que lo vamos a empezar a ver a Marcos Maidana en la categoría Welter o, o vas a tratar de, de, de continuar en, en Welter Junior? Bueno, mirá, esto es un Una incógnita todavía. Vamos a, a ver cómo se siente el chino en esta categoría, vamos a ver las ofertas que tenemos en el mundo, digamos, para, para ver qué es lo que más nos conviene. Nosotros, el objetivo que tenemos es que el chino pueda pelear con, con Floyd Mayweather o con Manny Pacquiao, así que, que, bueno, vamos a ir viendo cómo va variando esto según, según el rigor que haya en, en las categorías que, que estamos nombrando, ¿no? Eh, Mariano, bueno, yo amigos, quiero finalizar eh, en primer lugar agradeciéndote la deferencia de comunicarte con Boxeo Planeta y en segundo lugar eh, me gustaría que el triunfo de, de, del chino Maidana eh, tenga que ver con todo un equipo de trabajo, eh, porque es un mensaje de profesionalidad para todos los boxeadores de, de esta parte del mundo, especialmente para Argentina, pero para esta parte del mundo. Este, un boxeador debe tener este, idoneidad en su alrededor y creo que en este caso... Todos se merecen el triunfo de Marcos René el Chino Maidana. Y me refiero a vos y me refiero al Rincón y a los entrenadores y a todos aquellos que suman para que el hombre de Margarita siga consolidándose como una de las grandes figuras del argentino y del mundo. Sí, seguramente. La verdad que, que comparto cada una de tus palabras. Nosotros nos esforzamos mucho porque él puede ser el número uno del mundo. Eh, trabajamos duro. Con, con cada preparación y cuando no está entrenando también seguimos trabajando para acompañarlo, contenerlo. Hay hay un equipo realmente muy piola en el cual me siento muy cómodo trabajando y aparte de, de tener el objetivo de ganar dinero como todo trabajo, Por supuesto. es un placer, es un placer enorme poder formar parte de esto y y bueno como te decía recién revivo un poco de mi historia cada vez que el Chino así que ah, es, es, bueno. es doble. Muy Bueno Mariano, eh, agradecerte por supuesto eh, por Boxeo Planeta, vos sabés que sos eh, parte de esto, tratamos junto a Luis que, que este Boxeo Planeta se rodee de la buena gente de, de esta actividad y me parece que vos sos parte de eso, y, y bueno, te comprometo a que te vamos a, a tratar de sacar desde Estados Unidos aquí para Boxeo Planeta. Eh. Bueno dale, no hay ningún problema, estamos a, a tu disposición. Bueno, Mariano, gracias, un abrazo, nos estamos viendo. Lo mejor. Un abrazo grande y a no olvidarse, el 25 de febrero todo firme. Sí, sí señor. señor. Muy bien, un abrazo grande y muy bien, Mariano. ¿eh? Este ha sido grande, pero... eh, la palabra del ex campeón del mundo en categoría mediana, Marcos Mariano, eh, Mariano Adrenalina, Adrenalina Carrera. Así es. Eh, Boqueta va a un peño para venir, rematando ya sobre la última vuelta, así los jurados marcan las tarjetas. Espero que no le pifien en esta. Muy bien, estamos eh. cerrando esta edición número 72, compañeros. ¿Me eh. deja algo cortito, un recuerdo sí, cortito? No, ¿Sabe que lo, lo, me talé. los recuerdos sí, aquí en Boxeo Planeta? Eh, un día eh, como ayer, el día 20, no, el, el anteayer, 22 de enero de 1944, el coronel Perón conoce a Vita Duarte Ajá. en un festival a beneficio de los damnificados por el terremoto de San Juan, eh, justamente en el estadio Luna Par. ¿Eh? Comenzaba los años felices de la Argentina. Corrientes eh, y Bouchard, sí, Siempre Lunapar protagonista. ¿eh? Es cierto, Fue... el Palacio de los deportes. Sí, el día 22 de enero. Sí. ¿eh? Eh, ¿puedo... Recuerdito, recuerdo. Usted un recuerdo <risa> y yo una felicitación. Ah, dígame. La felicitación es por partida doble. Creo que los colegas de boxeo de primera y Marcelo González de, Com... de Combate Space nos han entregado en los últimos meses una edición, un programa, un compacto muy rico de boxeo y vale la pena reconocerle al colega. Nosotros no tenemos celos, no tenemos envidia no, como no, hoy no. otros, nosotros decimos lo que nos parece y en realidad ojalá cualquiera de esa muchachada que nos esté escuchando sepan que las entregas periodísticas a nivel televisión han sido realmente muy valiosas, muy buenas y realmente para disfrutar. Le pregunto, ¿Qué, ¿qué usted, es esto? ¿usted va a venir sí. el día viernes a, a Club Ciclón? ¿Eh? Ahí lo, lo vamos no me diga a... sí, que retorna sí, ciclón sí, choque señor, de los grandes sí, señor. el fuerte debut profesional de Alexis el, el mono león y, sí, señor. y va a estar combatiendo con el fuerte pegador el pata López, me gusta porque este festival es a beneficio de la asociación sí, bomberos voluntarios sí, de señor. Rosario, sí, ¿eh? señor. allí en la calle Saavedra al 600, 600 está el cruz ciclón no podés faltar ¡Qué linda velada! Este es un programón. Un program... Necesitaríamos una horita sí. más para hablar de le... todos y cada uno de los que están acá. Le quiero prometer sí. a los oyentes que ¿Va en Daniel la próxima Molero, edición... ¿Dani Molero? ¿Sí? sí, por supuesto. Bueno, ya es parte de Boxeo Planeta. Sí, señor. Eh, le quiero decir a la audiencia que... le, le Había hablado antes, eh, Luis, sí. de, de la gente que, que rodea el boxeo, en este caso eh, Francisco Carcelé, un hombre de 87 años, quien fue bueno, boxeador, jurado, sí, hoy preside señor. la Escuela Argentina de Boxeo en la Federación Argentina de Box y, y bueno, quería recordarlo. Eh, y contar un poco de su trayectoria De, de, quién, de quiénes han sido Sus peleadores favoritos eh, Bueno, Ajá. Justo Suárez, Pascual Pérez Ajá. Ubisaco, ¿eh? Ubisaco sí, Ignacio sí, sí. Ira, Amelio Piseda ¿eh? Amelio Rosarino Pizera, claro. El inigualable Nicolino Loche Y por claro. supuesto también eh, José María Gatica Vamos a, a recordarlo A, a, a Oscar Seleme En la próxima edición en, en nuestro programa no? Vamos por el número eh, 73, 73. ¿eh? Sí, Dijite sí, Amelio sí. Piceda se disputaba un cinturón hace muchos años atrás. ¿Cuándo sí. volverán esos cinturones en cualquier rincón de la patria y, fundamentalmente, en nuestra querida ciudad de Rosario? ¿Eh? Dani Molero, ¿usted me puede promocionar nuestro blog? Eh, ahí? De, sí, de sí, sí dígamelo, ¿eh? dígamelo. Todo esto que usted escuchó hoy, más las tarjetas del fin de semana, ¿eh? tiene para verlo y escucharlo y sentirlo, ¿por qué no? En www.boxeoplaneta.blogspot.com La, la, la, la, ya la estamos haciendo es trabajar, sí. no vino gratis eh, acá. ¿eh? No, también quiero mandar un saludo a Luciano Ploner, que me estás debiendo la, la presencia Colaborador, aquí. por supuesto, de Boxeo eh, Planeta. Eh, el abrazo para Escauriza, para Narváez, eh, para eh, Chiché para Aníbal Bosque, para Aníbal Bosque. Aníbal Bosque probablemente Sánchez. nos encontremos eh, este próximo viernes. Exacto. Ahí, ¿eh? Eh, nos vamos yendo porque... acá Dan, Dan, Aníbal. Aníbal. Un saludo. sí, es que, sí, sí bueno, cumpleaños no? de Claudio. Betún Martínez. ¡Oh! Mi oh, bueno. amigo Claudio Betún Martínez está invitado a compartir con nosotros Boxeo Planeta para que dé su opinión acerca de qué, eh, qué opinión le merece, valga la redundancia, la actividad boxística. Eh, a lo largo y a lo ancho del país, y, y, y uno dice, qué poco, mira la, el blog suyo. No, el analista, no, ¿sí no, no, es sí, compartido. No, usted, usted, el creador usted fue usted. Con estas cosas fue usted. Y uno realmente se pone contento por usted, señor, que es de México, que es de Uruguay, que es de Brasil, que es de, de España, y de tantos lugares del mundo. Gracias, gracias por incorporarse a la información de nuestro blog. Bueno, y por supuesto a partir del día de mañana van a poder de, tener la posibilidad de escuchar grabado esta edición número 72 con la palabra de Mariano Adrenalina Carrera. ¿eh? Por supuesto, y reitero, para Nuni y todo el club Deportivo Alberdi Alverdi, el abrazo grande y el enorme reconocimiento por la práctica del deporte. Muy buenas noches, gracias Dani por venir a compartir esta edición número 72. ¿eh? Aníbal, Aníbal, muchas dos gracias años. por ponernos en el aire. Esto ha sido boxeo, planeta, hasta el próximo miércoles, si Dios lo quiere así.